Excelente, Germán. Tenemos unas preguntas que se repiten en el chat. Voy a juntar estas preguntas para eh, responder. Esther Cervantes y María Martínez también, ella escribe desde Venezuela. Nos preguntan qué manera es la correcta para pedir a la fuente, cómo puedo hacer una petición a esta fuente. Y hago estas dos preguntas, pero engloban a gran cantidad de espectadores que han preguntado lo mismo. La manera correcta de comunicarnos con la fuente. Yo, yo te, te voy a contar cómo como yo lo, lo, lo hago, pero estoy completamente convencido de que la receta es absolutamente personal según las historias que hemos vivido cada uno, según las interpretaciones que tenemos del pasado y las expectativas que tenemos para con el futuro, según la trama interna de nuestra autoestima, la autopercepción del impacto que generamos en el mundo. Todo ese conglomerado, hablando así como juntando ideas, todo ese conglomerado nos da una forma de comunicarnos. Cuando nosotros observamos con compromiso, y la palabra compromiso acá es vital, cuando observamos con compromiso, nos estamos comprometiendo que aquello que observamos es parte necesaria de lo que necesitábamos observar. Cuando nos comprometemos con conciencia, nos abrimos al juego De dejar de luchar con el ego Porque una cosa es ir por la vida En mi caso como coach En mi caso como coach Que, que, que a, a, ayudo a personas de todas partes del mundo Una cosa es que yo los ayude Diciéndole todo lo que tienen que hacer Y otra cosa es facilitándoles herramientas A estas personas Para que descubran por sí mismas El sentido de la vida, del amor Del perdón Entonces, la, man la manera correcta es el, el observar con compromiso y con conciencia. Respetarte. Ser coherente. Abrirte a todos los divinos regalos que venís postergando. Ya no vale postergarse. Es obligación abrazar los regalos de la vida. Obligación. Porque mientras antes, en inteligencia colectiva, expandamos nuestra conciencia, este tipo de eventos no los vamos a necesitar. Hoy viene a traernos un regalo. Ahora mismo esta situación es un espacio de comunicación con la fuente. Y como hablábamos hace un ratito, vos sos la fuente. Contame de, de tu lado qué charla te debes. Contame de tu lado qué abrazos te debes. Contame de tu lado qué has postergado en tu vida y estás en un estadio de resignación y le podés susurrar al oído y decirle, mira, es en serio que hoy estuvimos en una charla y hablamos de cómo desplegar alas. Si vos podés confiar, vas a desplegar alas y el aire te va a sostener. Al universo... Hablo del universo como el ser creador, podríamos llamarlo de diferentes maneras, hay diferentes corrientes en Mindalia, ¿no? A mí me gusta llamarlo universo profundamente. Al universo le encanta que cuando interactuamos con él, cuando le hablamos, lo, lo hagamos del, desde el total desapego. Sin pretender que aquello que estamos pidiendo, hablando, va a ser la fuente de nuestra felicidad. Porque en verdad que nosotros no atraemos lo que queremos. Te lo súper prometo. Nosotros atraemos lo que somos. Y si vos estás en gratitud, hablas en gratitud, aunque no te salga tal cual como querías, pero un poquito mejor que ayer y mañana un poquito mejor que hoy, el universo va a escuchar y va a multiplicar lo que estás haciendo en ese momento. Gracias. Germán, gracias. Desde México nos pregunta María Félix y dice... ¿Nos puedes dar alguna recomendación eh, de cómo quitar todo el enojo, ese miedo, para poder conectar con nuestro ser superior? Eh, Recordame el nombre, por favor. Justo estaba pensando en la pregunta. Ya me pasó como <ríe> María desde México. Perdón. María. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, hermana? El enojo es una respuesta biológica que nosotros... Tenemos hace muchos, muchos, muchos, muchos, muchos, muchos miles de años. Una respuesta biológica que viene a poner un límite. Es un plus de energía, lo cual me habilita poner un límite. Yo pongo un límite, me enojo, esto no, puede, esto no es aceptable para mí. Ahora, también podemos abrazar a ese enojo, escucharlo, preguntarle qué nos tiene a enseñar quién nos viene quién nos viene a traer y convertir esa energía de destrucción en un aspecto resolutivo. Un enojo que resuelve. Y te desafío con esta pregunta. Quizá el enojo no sea el espacio en donde ya estás conectando con tu fuente y al aceptarlo podés abrazarlo como cuando abrazás a un lobo enojado que al principio te muerde. Después te rasguña, pero se agota. Y después es como un perrito que lo que quería era amor, reconocimiento. Gracias.